Puse este reloj aquí para que no nos vayamos a pasar de tiempo. Con el permiso de los sabios y de los estudiosos de la Torah, voy a impartir la p a r a s h a en este Yom Shabbat. a b i n u m a l k e i n o te damos gracias. Porque tenemos la oportunidad de conocer, de entender y poder practicar tu t o r á Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra y que sea vida en, nuestra, en nuestros corazones. Declaro que somos una tierra fértil donde tú siembras tu semilla de la t o r á En nuestras vidas y crece como un cedro del Líbano y que podamos dar frutos como tú quieres que demos frutos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Bueno, si está alegre, salude a su hermano que está a un lado. d e l e un Shabbat Shalom, d e l e una bendición. Para mí es muy especial compartir esta para a l l con ustedes. Y les ruego por favor que vamos a mantener el orden y vamos a prestar atención a lo que se quiere impartir en esta mañana. Para mí es muy especial esta para a l l porque es la para a l l antes de pesar. Aparte que este es un Shabbat Gadol, un Shabbat, un Shabbat grande, se extiende prácticamente casi dos semanas, Shabbat más grande del año. Y qué importante es conocer de esta para allá,、eh, Metzorah, la antesala de Pesach. He tenido la oportunidad de compartir con los caballeros. Eh, en, en los Shabbat, en las tardes, algunas enseñanzas con respecto a apartarse. Y Pesach es la celebración judía, la celebración para nosotros más importante del año. Es la celebración donde el Eterno Nos santifica. Es la celebración donde el Eterno nos aparta. Es la celebración donde el Eterno quiere que nosotros seamos santificados para poderle santificar a Él. La única forma en que puedes santificar al Eterno es que tú estés santificado. Es la única forma. Y nos santificamos gracias al e sacrificio de Mashiach Yeshua. Amén. Como ya hemos、eh, dicho, o, o me tocó en otra para allá,、eh, disertar, hablar, sobre cuando Elohim saca al pueblo de Israel de Egipto, es porque lo saca de la esclavitud. Muchos de los que estamos aquí iniciamos nuestro camino en el Eterno dentro del cristianismo. Y en un momento fuimos sacados de la esclavitud del mundo para acercarnos al Eterno. Y ha sido un largo transitar hasta el día de hoy. Amén. Qué importante es Pesa cuando vino el ángel de la muerte. Y el pueblo hebreo tuvo que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar las puertas, el tintel de las puertas, para cuando pasara el ángel de la muerte pasara de largo. Esa sangre del cordero es Yeshua. Cuando tú aceptaste el sacrificio de ese cordero, Para redención y salvación, el ángel de la muerte pasa de largo, pero la historia ahí es que apenas comienza, y eso es lo que vamos a ver hoy, porque muchos creen o ense, se ha enseñado en el cristianismo que ya acepta, haz una oración rápido, acepta ahora en el nombre de Jesús, ya eres salvo, los acepto en mi corazón, ya listo. Y, ¿Y mi vida cambió? No. Tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a ser transformada. Y Pesach nos enseña eso: a purificarnos, a limpiarnos, a apartarnos para Elohim. Porque no podemos tener el concepto. De tratar de buscar a Elohim o el haber aceptado su salvación a través de Yeshua y aún vivir en pecado. Porque entonces no somos santificados para el Eterno. Entonces entendemos lo que es la salvación, pero también debemos entender lo que es santificarse para el Padre. Para los que están entrando del camino, el pacto de Abraham, ahora es que empieza un nuevo proceso. No es porque ya hiciste el pacto de Abraham, ya completaste todo. No. Ahora empieza a demandar en tu vida un apartamiento. e l Hashem te empieza a apartar realmente para sus propósitos. ¿Te has dado un paso importante? Sí, has dado un paso muy importante. Baruch Hashem, por eso. Pero ahora empieza un proceso grandísimo en tu vida. Y así como los demás han sido circuncidados en su corazón, cuando aceptan el sacrificio de Mashiach y entran dentro del plan de la salvación, de la redención. Empieza también un proceso largo y extendido en sus vidas. No creamos que la salvación solamente es, bueno, aceptamos a Machía y ya se acabó la historia. No. Entras dentro de la gracia del Eterno. Entras dentro del pacto del Eterno. Pero de ahí empieza una transformación real en tu vida a través de la Torah y solamente a través de la palabra del Eterno. Porque la palabra del Eterno es, permanece por siempre y es lo que realmente impacta y cambia tu vida. Nosotros simplemente somos humanos y tendemos a pecar. A errar, a, a caminar chueco, torcido, quieren decirlo así. Y este momento de pesa, este momento del año, es para que meditemos, es un, es un tiempo para que nosotros nos pongamos a cuenta con el Eterno. Los que estamos aquí, creo que la mayoría. Entendemos el mensaje de la salvación y que somos salvos. Amén. Amén. Amén. Amén. Pero aún siendo salvos, aún somos esclavos de muchas cosas. Aún arrastramos esclavitudes de Egipto. Aún arrastramos cosas de Misraim, del mundo, que nos tienen ahí atados. Aún hay cosas que atan. Están pegados a, a, a nosotros, a nuestras vidas muchas veces. Y dentro de esta celebración de Pesach, una de las cosas más importantes que hay es que el Eterno manda a su pueblo a sacar la levadura de sus casas. La levadura es un sinónimo de pecado. Para que saquemos la levadura de nuestros corazones. Y ese es el punto que quiero venir a tocar hoy. La levadura, el Hametz, que está en nuestra vida espiritual, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, se refleja también en físico. Con cosas que tenemos dentro de nuestro hogar que no son agradables para el Eterno. Y Pesach es una celebración que dura una semana y esta semana que va a empezar para que nosotros limpiemos nuestra casa de las cosas que no son agradables para el Eterno. Si usted tiene cosas en su computadora, r e v í s a l a s i usted quiere una ayuda extra, p í d a l e al Eterno. Y el Eterno le va a revelar. Usted, cuando vea su computadora, usted va a sentir en su corazón que es agradable para el Eterno y que es lo que te hace daño. Cuando usted revise sus películas, También va a sentir que es bueno y que es malo. La literatura que usted tenga en su casa también se le va a revelar que es bueno y que es malo. Así también la ropa rota, la basura que pueda tener guardada allí, porque muchas veces nos volvemos acumuladores pensando: bueno, esto me puede servir para. El futuro, y así se quedan años y meses. Eso ahí y se vuelve una basura. Muchas veces tenemos experiencias en nuestras vidas que marcaron nuestras vidas y lo guardamos para que nos sirva al futuro. Pero eso nos hace daño, no lo soltamos. Entonces, lo físico, lo espiritual, lo espiritual y lo físico vienen a ser una sola cosa. Y e m p e z a debemos entender, entender que el Eterno nos está separando. El Eterno toma al pueblo de Israel, lo toma para sí y le dice: Yo quiero que ustedes sean mi pueblo para yo ser su Elohim. Y así también Él quiere tu vida, que tú te apartes para Él para que tú puedas santificarlo. El gran problema es que no queremos soltar el Hametz. El gran problema es que no queremos soltar las cosas que no agradan al Eterno y nos aferramos a ellas. Muchas veces tenemos cosas que nos impiden una relación eterna. Íntima, que podamos santificar al Padre, que podamos acercarnos al Padre, porque no estamos agarrados de ellas, porque no las soltamos. Una situación, un problema, una relación de pareja, una relación con nuestros hijos, una relación que impide que tú te acerques al Eterno. Me gustaría que mientras vamos disertando sobre esto, vayas pensando en tu corazón qué puede ser eso que impida el acercarte con Elohim. Con los milagros que pasan en Misraim, Hashem con brazo extendido saca al pueblo de Israel y empiezan a ver sus milagros. ¿Cuántos de los que están aquí durante su vida cristiana vienen e l Eterno para estar hoy aquí? Amén. Amén. Porque el Eterno con milagro, con brazo extendido, los empieza a apartar para llevarlos al monte Sinai para poder tener un contacto, una reunión íntima con su hijo. Porque quieren que lo santiquen. s Pues eso mismo quiere el Eterno contigo. El Eterno quiere que tú te apartes. Que tú te santifiques. Que entiendas lo que es la santidad del Eterno. Para poder acercarte a Él. Santificarlo. Y Él pueda mostrar sus milagros. Sus prodigios. Para tu vida. Y eso es lo que Él quiere. El Eterno quiere. Decirte, el Eterno quiere levantarte, el Eterno quiere usarte. Amén. Pero realmente has quitado el j a m e s de tu vida. Realmente tienes algo en tu corazón que impide que el fluir del Eterno esté en tu vida. El carácter, nosotros mismos. Voy a tocar tres puntos: pesaje. d o m i n i o propio, el liderazgo y el proceso. Si, si empieza, Él nos aparta para que nosotros podamos ser santificados, a n t i c a r l e Obviamente que la presencia de Yeshua está presente en esta celebración. Porque con el sacrificio de Yeshua es que nosotros podemos apartarnos para el Padre. Si no, no l pudiésemos santificar para el Padre. Ya lo hemos estudiado antes, pero quiero tocarlo. Y Pesach es una fecha importante porque nosotros buscamos arrepentirnos de todas las cosas del mundo, todas las cosas que no s han atado, todas las cosas que nosotros mismos hemos procado, nosotros mismos hemos atado. Aún conociendo los preceptos, aún conociendo los caminos del Eterno, hemos volteado nuestros ojos a la senda de la idolatría y nos hemos contaminado. Y Pesa es una fecha para santificarnos y limpiarnos. Porque a pesar de que estamos en los caminos del Eterno, nos gusta coquetear con el mundo. Y nos gusta coquetear con las cosas que no son agradables. El y el Eterno q u i e r e santificarte. El Eterno q u i e r e limpiarte. O pretendemos ser el templo con los tiempos de Yeshua que tuvo que venir a azotar y sacar porque era una cuerda de ladrones. ¿Ah? En eso se ha convertido tu templo. En eso se ha convertido tu templo. Pues Yeshua va a llegar y va a sacar lo malo. Y te va a reprender. Lo va a hacer con fuerza. Pero con palabras de amor también. Qué sabroso es muchas veces escuchar palabras de amor, de bendición y aleluya. Y nos exaltamos y sentimos bendecidos. Pero muchas veces tenemos que reconocer que el Eterno también nos habla con palabras fuertes. Nos quebranta. Usa su espada de fuego. Atraviesa hasta lo más profundo. Porque quiere quebrar, quebrantar cualquier yugo que te pueda estar atando al mundo. La justicia del Eterno es tremenda. Su, miseric su misericordia mucho más. Pero la justicia del Eterno llega. La justicia del Eterno llega. El propósito de Pesach es hacer una redención genuina, una redención en la cual estamos empezando a vivir. ¿Cuántos de los que están aquí, en su tiempo de vida cristiana, vamos a decirlo así, han sido bendecidos por el Eterno? ¿Cuántos de los que están aquí en su vida cristiana tuvieron experiencias espirituales profundas? ¿Y cuántos de los que están aquí se han apagado? ¿Se acabaron los amén? ¿O no lo quieren reconocer? La Torah, cuando dice la letra mata, pero el espíritu la vivifica. Cuando nosotros hemos tenido nuestras experiencias espirituales, cuando más de uno aquí se arrodillaba en la presencia del Eterno, se postraba en la presencia del Eterno, podía sentir su peso, podía sentir su sheginá, su presencia, y uno se siente que, que nada más puede. Derretirse delante de la presencia del Eterno. ¿Cuántos los han vuelto a sentir? Amén. ¿Seguro? ¿Cuántos los han vuelto a hacer? Amén. Bueno, no les voy a hablar para los que dijeron amén, les voy a hablar para los que no dijeron amén. Porque muchas veces nos metemos tanto en la Torah y en la letra que nos olvidamos de las experiencias espirituales que el Eterno ha tenido contigo. Nos olvidamos de arrodillarnos en la presencia del Eterno. Nos olvidamos de buscarlo en la mañana. Nos olvidamos de buscar su presencia, de tener sed de Él, de tener las experiencias espirituales. Porque nos concentramos solamente en las oraciones. Y los que han tenido experiencias espirituales también se han quedado en las experiencias espirituales y se han olvidado de la t o r á Porque no somos solamente espirituales. Y ese es el equilibrio, ese es el secreto en este tiempo de redención que está viniendo, que está empezando. Porque muchos de los que han tenido experiencias espirituales y se han volcado en la t o r á Han abrazado el pacto, han abrazado la t o r á Se han olvidado de sus experiencias espirituales. Y se han quedado como unos juncos en este movimiento. En este movimiento. Y Hashem quiere quebrantar ese junco. Está viniendo el tiempo, el secreto del eterno es que puedas tener un equilibrio entre la t o r á y las experiencias espirituales. Cuando leemos en Isaías 11, ¿qué va a pasar con la venida de Mashías? Puedes leerlo si quieres. En Ezequiel 37, del 15 en adelante. Cuando las dos varas son una sola vara. Es porque la t o r á se une al Espíritu y juntos tienen un poder que nadie ha entendido aún. Porque o están totalmente metidos en la t o r á o están metidos totalmente en la experiencia espiritual. Pero cuando tú combinas esas dos cosas, cuando tú unes esas dos varas, el poder de Elohim se va a desatar en tu vida. Y el tiempo de redención está llegando, donde los cristianos que tienen las experiencias espirituales, junto con nuestros hermanos tradicionales que tienen la Torah, se van a unir, van a unir por masía y se va a desatar el poder de Elohim. La Torah, judíos, hebreos, tradiciones, Lo espiritual, dispersos, asimilados, costumbres. El judío, ¿cómo tú le puedes de decir algo de palabra a un judío? Si él desde pequeño, desde bebé, sabe lo que es la Torah. ¿Acaso tú le vas a predicar de Torah a un judío? ¿Ah? ¿Le vas a predicar de Torah a un judío? ¿O un judío va a pretender e n s e ñ a r a un cristiano una experiencia espiritual? Porque el cristiano ha tenido sus experiencias espirituales, porque el eterno, dentro de su plan, porque nosotros muchas veces somos finitos, muchas veces nosotros somos cuadrados en nuestros pensamientos y pensamos que el camino del eterno, el plan de salvación o el plan de redención, va por un solo camino, pero los caminos del eterno van por encima de nuestros pensamientos. Y eso que impacta espiritualmente a los cristianos es porque el Eterno ha estado tratando con cada uno de ellos, teniendo experiencias espirituales, teniendo un acercamiento espiritual, a pesar de las costumbres, a pesar de no seguir la t o r á pero el Eterno ha tocado sus vidas, ha transformado sus vidas. Y a los judíos también. Ha transformado su vida con la t o r a con el entendimiento, con la sabiduría. Han crecido, han enseñado. Ahora imagínense ustedes esos dos superpoderes juntos. Pues ahí estamos nosotros. Porque los profetas lo anuncian, lo anunciaron y lo anunciarán. Porque la palabra de Eterno permanece por siempre. En Ezequiel 37, 15. Las dos varas serán unidas. Unidas. Saúl lo dijo. El olivo silvestre será injertado en el olivo natural. Y serán uno solo. Uno solo. El Elohim de Israel. Amén. Amén. Cuando entendemos eso, entendemos ese pacto, empezamos a caminar en ese pacto, y ahora que hemos hecho una separación entre los judíos, los cristianos, y c ó m o Yeshua los une en un solo olivo, los une en una sola vara, entonces ahí empieza un proceso. A empieza a marcar nuestra vida. Acompañe un momento a Proverbios, capítulo dieciséis, versículo treinta y dos. Más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad. Más vale ser tranquilo que hacerse el fuerce, fuerte. Y más vale que tu espíritu gobierne tu vida que tratar de conquistar una ciudad. Ciudad. Dominio propio. ¿Cómo pretendemos tener éxito en nuestra vida espiritual si no tenemos dominio propio? ¿Cómo pretendemos tener éxito en nuestra empresa si no tenemos dominio propio? ¿Cómo pretendemos tener éxito con nuestra familia si no tenemos dominio propio? ¿Cómo pretendemos tener éxito en la congregación si no tenemos dominio propio? ¿Cómo pretendemos tener éxito en nuestro matrimonio si no tenemos dominio Dominio propio. ¿Cómo pretendemos cuidar, aconsejar, levantar a nuestros hijos si no tenemos dominio propio? Lamentablemente, los matrimonios los matrimonios se destruyen, los hogares se destruyen, los trabajos, las empresas se destruyen por falta de. De dominio propio, ¿de qué te sirve tener tantos éxitos si no eres capaz de dominar tu carácter? Si no eres capaz de dominarte a ti mismo, si no eres capaz de hoy me levanto de buenas, mañana me levanto de malas, mañana me pongo a llorar, mañana me levanto así, así ya s a b e porque no eres capaz de tener. Dominio propio en tu vida. ¿Cómo pretendes tener un día totalmente favorable cuando eres incapaz de tener dominio propio y decirle a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, alaba a Elohim primeramente? Si no lo haces, es falta de. Dominio propio, porque la vida de un temeroso de Elohim cambia radicalmente cuando tiene una experiencia diaria con el Eterno. Si no tiene esa experiencia diaria con el Eterno, va a ser una persona muerta, va a ser una persona que sí. Que Hashem, con su gracia y su misericordia, te va a bendecir. Y aquí toco el tema de la otra para allá. Pero, ¿qué quieres tú? ¿Vivir con la gracia del Eterno o quieres vivir con la presencia del Eterno? Y cuando nosotros vamos a ese altar diario, es que empezamos a entregar nuestras. Cosas, empezamos a entregar nuestras cargas, empezamos a entregar lo que impide tener esa relación íntima con el Padre, porque eso es lo que busca el Eterno: que tú te santifiques para que lo puedas santificar a Él. Entonces, pesas que es tan importante se transforma en un pesas diario. Porque Él quiere apartarte para Él. Él quiere santificarte para Él. Para que tú lo puedas santificar diariamente. En la antigüedad estaban los sacrificios. Los sacrificios diarios. Por los pecados. Ofrendas de paz. Ofrendas de amor. Hoy también. A través de Machías Yeshua. Podemos acercarnos al Padre. Y podemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio, como un olor fragante para el eterno. Porque cuando nos escondemos, cuando no buscamos la presencia del eterno, es como una carne que tú pones cruda dentro de tu vida. Y mientras no la pongas al fuego en el altar del eterno, esa carne se empieza a podrir y empieza a agarrar mal olor. Y empieza a agarrar hongos y empieza a contaminar tu vida. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos al Padre y ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo, como una ofrenda grata, para que Él pueda transformarnos día a día.、Amén. ¿Qué fas? Yo no estuve compartiendo a los caballeros. La historia de Pedro, de Kefas. Y a mí, en lo personal, ha sido un, un, una revelación para mí, en lo personal. A lo mejor alguien ya la ha tenido. Pero para mí, en lo personal, fue una revelación tremenda. Kefas, el t a l m i d i n el discípulo, con más efusividad, con más entrega. Yo voy, yo quiero, yo soy mejor, estoy por encima de los demás. Quiero ser primero. Quiero llevar la delantera. Pero era un valiente. Tenía sus defectos, como todos los tenemos. Pero era un hombre valiente, aguerrido, dispuesto, sin temor muchas veces de afrontar las cosas. Porque el único que se atrevió a saltar esa barra, caminar, d e s a t o r n a fue Kef. Porque quería seguir al Maestro. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a eso? ¿Están dispuestos a hundirse? También están dispuestos a hundirse. Yo estoy dispuesto a hundirme. Porque cuando yo extienda mi mano, Hashem me va a sacar. Amén. Porque. Yo confío en el Eterno. Cuando él salta de la barca, c o n f i ó en sus fuerzas y pudo caminar. Pero cuando él se empezó a hundir, es que pudo entender que no depende de s u f u e r z a depende de la mano del Eterno que lo levanta y lo rescata y lo saca. Empieza a transformar la vida de Kefas. Ya en los últimos tiempos, justamente en esta fecha, empieza s a r Cuando se acercaba a Pesach, <coughs> Yeshua sabe que va a ser sacrificado. Él, en su forma de hombre, teniendo todo el poder, teniendo toda la sabiduría, toda la presencia de Elohim en su vida, fue capaz de negarse a sí mismo por amor. Fue capaz de enseñarlo, enseñarnos lo que es tener dominio propio. Y cuando el líder, tanto de la casa, congregación, trabajo, tiene un dominio propio admirable, todos también lo empiezan a tener. Y nuestro líder, nuestro Mesías, Yeshua, Nos muestra lo que es tener dominio propio. Cuánto más nosotros debemos tener ese dominio propio. Ese dominio propio para estar en la madrugada buscando al Eterno. Ese dominio propio para ayunar, entregar las cosas al Eterno. Lo vemos en la historia. Leemos de Yeshua. Él nos enseñó. Lo hacemos o no lo hacemos. Quefas, cuando Yeshua les dice, todos me entregarán, todos me negarán y se apartarán de mí y me dejarán solo. Y Quefas pega un brinco y dice, No, yo te voy a acompañar hasta el final. Ahí salvo, volvió a saltar de la barca, aguerridamente, diciendo, o、no, n No, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. Yeshua sabe que la escritura se debe cumplir, donde dice que todos lo abandonarán, todos lo dejarán. Y le dice a Kefas, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y cuando digo negado, vamos a acordarnos cuando Yeshua enseñó: el que me niega a mí, yo le negaré ante el Padre. Tomen eso en cuenta. y s u b a es arrestado, arrestado, <coughs> empieza su caminar y Kefas está allí. Porque hubo i e r n dos cosas que se cumplieron. Una, Kefas lo acompañó hasta el final. Porque lo acompañó hasta el final. Kefas cumplió. Pero también se cumplió de que Kefas lo negó tres veces. Cuando lo niega la segunda vez, ya la tercera vez, con maldiciones, no ha terminado de,、no、ha terminado de decir la última maldición y uh, uh, uh, canta el gallo. Ustedes se imaginan cuando él está diciendo esas maldiciones que dicen que él conoce a Yeshua y lo está negando con maldiciones y ese hombre escucha el cantar del gallo. Y se acuerda de las palabras de su rabí. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Eterno y en medio de nuestras maldiciones no s hemos acordado? Ese hombre fue quebrantado. Ese hombre debe haber llorado inconsolablemente. Él que estuvo todos esos tres años con, con su rabino, para arriba, para abajo. Él que se atrevió a saltar esa barca. Él que fue manifestado en su boca, que le dijo a Yeshua que tú eres el hijo de Elohim. ¿Cómo puedes estar tan alto y de repente caer tan bajo? Pero el propósito del Eterno. Se cumple en la vida de cada uno. Simplemente pasamos un proceso, y ese proceso también es el dominio propio. Porque el Eterno, a través de Yeshua, está, estaba moldeando la vida de Pedro, de Kefas, transformando su vida. Él lo ve morir en el madero. Empieza la celebración de pesa, vamos a decirlo así: el sacrificio. p u d i e s e decirle a ustedes la enseñanza de Yeshua en el madero: cómo murió a las 3 de la tarde, qué implica eso espiritualmente, pero eso es otra enseñanza. Pero cuando Él ve que su maestro muere en el madero, que su sangre es derramada. Ustedes se imaginan el sentimiento de culpa en la vida de Kefas. Él padeció tres días ese sentimiento de haber negado a Yeshua. ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros por haber negado? Volteado nuestra mirada al Eterno. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Cada quien tiene un tiempo estimado. Cada quien sabe cuánto tiempo se ha apartado del Eterno o ha apartado su mirada del Eterno. Después de este Shabbat grande van a la tumba y ven que la piedra fue movida y uno de los primeros que entra fue Él. Porque ve la piedra movida. Porque fue a buscar a su maestro. Y no estaba. Había resucitado. Ustedes se imaginan el corazón de Kefas en ese momento. De que su maestro ha resucitado. Que su maestro está vivo. Y que puede acercarse a él en cualquier momento. Y e l poderle pedir perdón. Después de unos días, Yeshua, mientras Pedro con su hermano y Juan estaban pescando, y nada, la historia de Pedro es así: muchas veces está en su barco y no pesca nada. La única forma de que pescaba Pedro era que desapareciera Yeshua y le dijera, mira, lanza la repa aquí l lado. Era la única forma. A veces, como que era un bate quebrado pescando. <risa> pues Así somos nosotros muchas veces, somos unos bates quebrados sin la ayuda del Eterno, porque nosotros debemos depender que Él nos diga: lanza la red para aquel lado, escuchar su voz. Y cuando lanzamos la red, es que podemos tener éxito, pero haciéndole caso al Eterno. Juan le dice: Que fa. Ese es el maestro, es el señor. Y adivine que hace Pedro: se lanza al agua durísimo y empieza a nadar desaforadamente. Ni siquiera esperó para llevar la barca hasta allá. No, él se lanza, dice la palabra: se lanza al agua para buscar a su maestro. El ímpetu, a veces no controlamos, aún está siendo tratado quefas. Aún tiene ese ímpetu, ese yo voy, yo lo hago, yo sé las cosas. ¿Que debemos tener ese ímpetu? Sí, debemos tener ese ímpetu. Y que nunca nadie te robe ese ímpetu por buscar al eterno. Yeshua, cuando llegan, le dice: Vamos a preparar un pescado, c o m a n pan, siéntense. Y al primero que dirige su palabra, ¿A quién más? A Kefas, a Pedro. Le dice, Kefas, Pedro, tú me amas. Y Kefas, yo sí te amo. Ahí está el yo, yo sí te amo. Entonces apacienta mis ovejas. No dice la palabra cuánto tiempo era pasado entre una pregunta y otra. Le vuelve a preguntar. Kefa, tú me amas. Yo creo que en ese momento Kefa empezó y como que, ay papá. Empezó, ó n c h a l e me volvió a preguntar. Bueno, esta vez lo digo con más fuerza. Yo te amo. Porque así somos nosotros. Yo te amo. Yo, yo, el yo, yo. Y Yeshua le pregunta una tercera vez, pero esto es con un propósito: q u é f a s tú me amas. Antes de contestar esa pregunta, o lo que les quiero decir, es porque Yeshua le está dando la oportunidad a Kefas de redimir el. Esas tres maldiciones de haberlo negado. Y por eso le pregunta tres veces si lo ama. Cuando Jesús l e p r e g u n t a la tercera vez, q u é f a s tú me amas. Dice la palabra que qué f a s se entristeció. Se puso triste. Y hay unas versiones, sobre todo la Biblia al día, que me gustan mucho como está escrito. Que dice, Yeshua, yo me derramo ante ti y reconozco que porque tú me amaste primero, yo te puedo amar a ti. Y vemos la historia de Kefas, un hombre que siempre decía: Yo puedo, yo quiero, yo intento, yo voy. En ese momento su vida es impactada. En ese momento su vida es quebrantada. En ese momento la maldición es cortada. Y él reconoce que porque Yeshua lo amó primero, él lo puede amar. Lo mismo cuando Él saltó en la barca, en el, en el mar, en, en, en medio de la tormenta. Cuando Él empezó a caminar con sus fuerzas. Cuando Yeshua le dijo hombre de poca fe, pero porque dependía de sus fuerzas. Pero la enseñanza va mucho más allá. La enseñanza va cuando Él extiende su mano para que Yeshua lo rescate, para que le ayude. Él entiende que no es con sus fuerzas, sino con la fuerza de Machía. Y eso es ser transformado. El dominio propio es eso. Cuando tú doblegas tu vida, cuando tú doblegas tu espíritu y reconoces que no es con tus fuerzas, no es un dominio propio humano, es es la fuerza del Eterno. Amén. Primera de Corintios 6. Muchos lo leemos, muchos pasamos por ahí. Lo leemos, lo releemos, aprendemos una vez, aprendemos dos veces, aprendemos tres veces, cuatro veces, cinco veces. 6:12. Todas las cosas me son. Lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y el primer ejemplo que da es los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Entonces empieza el proceso. Todas las cosas me son permitidas. Todas las cosas no son permitidas. Sí, todo lo podemos hacer. Sí, claro que sí. Todo lo podemos hacer. Pero yo no me, me dejaré dominar por ninguna de ellas. Eso es tener dominio propio. No me dejaré dominar por nada de eso. Entonces ahí empiezan las rabietas.、Y、cuando yo entro por esa puerta, la sinagoga, yo soy casi que un ángel. Yo cuando voy subiendo esa escalera o ese ascensor empiezan a salir alitas. Cuando cruzo esa puerta me pongo rígido. Cuando cruzo esa puerta me siento santo. Pero cuando salgo de esa puerta, las alitas se empiezan a meter. Y empieza a salir una colita. Da risa, causa risa. Y el que se ríe es porque su fechoría se acuerda, dice el dicho, ¿no? Jajaja. <risa> Cada quien conoce su vida y cada quien conoce su comportamiento dentro de su hogar. Por falta de dominio propio, ¿cómo yo puedo ver? ¿O cómo yo puedo aprender? ¿O cómo yo puedo enseñar, a atreverme a enseñar? Si no he sido capaz de tener dominio propio de mi vida. ¿Cómo yo pretendo tener un hogar estable? Una esposa que me ame. O yo, como esposo, amar a, su, a, a mi esposa. Hablando ya proféticamente. ¿Cómo yo pretendo que pase eso? Si yo soy incapaz de tener dominio propio de mi vida. Si soy incapaz de tener dominio propio de mi vida. ¿Cómo yo pretendo amar a mi esposa? Simplemente mi esposa no me va a respetar. Porque le diré cuatro o cinco versículos y le hablaré de la t o r á pero después le estoy pegando cinco gritos. Eso no es tener dominio propio. Si tu vida conyugal está atravesando un problema tan intenso. Que la única solución que está entre ceja y ceja es el divorcio. Para muchos, y para mí, me tocó vivir esa experiencia. Y fueron años de intentarlo, años de ponerlo en el altar, años de tratar de ser transformado. Pero bien dice la palabra, cuando te unes a yugo desigual, las consecuencias nunca van a ser buenas. Y yugo desigual estoy hablando en lo espiritual, primeramente, y también en lo físico. Porque tú puedes querer mucho a una persona, pero si no sientes que te quema la presencia de ella en tu vida, algún día eso también se va a acabar. Si tú estás pensando en divorciarte en algún momento de tu vida, separarte en algún momento de tu vida, primero vas a tener que pasar el fuego del altar. Y tu matrimonio va a tener que pasar el fuego del altar. Y va a tener que ser consumido hasta lo último. Los dos, tanto el hombre como la mujer. Porque si uno solo es consumido, eso es yugo desigual. Y no va a funcionar. Pero cuando los dos comparten la misma fe y están siendo transformados, es hora de poner ese matrimonio en el altar. Porque si Hashem sacó a Egipto con mano poderosa y abrió el mar rojo, ¿cuánto más no puede restaurar ese matrimonio? Amén. Dominio propio. y o s é cuando fue llevado como esclavo a Egipto, la mujer de donde él trabajaba prácticamente lo agarró, lo enganchó. Y según la palabra, no era una mujer fea, era una mujer muy atractiva. Pero que él tuvo dominio propio y salió corriendo. La otra vez estaba hablando con un joven y él me decía: Pero es que yo quiero tener novia. Yo quiero, estoy desesperado por una novia. Es que es mi necesidad. Así lo decía: Es que es mi necesidad. Y en su momento le dije: Ajá, y, y, y la necesidad de los casados. Porque a los casados también se les ofrecen chicas. A las casadas también se les ofrecen chicos. ¿Y acaso no quieren? ¿Y pueden? Sí. Pero en ese momento es que tienes que tener dominio propio. Entonces, el adolescente que cae en masturbación, la adolescente que cae en tener uno, dos, tres, cuatro novios, eso va a traer consecuencias después. Porque a veces uno se pregunta, y eso lo c o m p a r t í con los caballeros el otro día: wow, el adolescente, tanto el hombre como la mujer, a sus 14, 15 años, prácticamente biológicamente ya están preparados para esa etapa. Y ya pueden hasta tener hijos. h i n d e se pregunta: wow, eterno, pero ¿por qué tú no das esas ganas? De estar con la otra persona unos días antes de casarse, ¿no sería más práctico? Creo yo, ¿no? Que esos muchachos no se estén, sientan que se estén quemando y quemando y quemando. ¿ah? Las parejas que tienen sus, sus novios, sus novias, ¿ah? y tienen esos acercamientos, y sienten que se están quemando, quemando, quemando. Y uno se pregunta, e t e r n o ¿por qué tú permites eso? Y no que se. Nazca eso de ellos unos días antes de casarse, y así no habría tanto problema. Uno tratando siempre de buscar la solución rápida a las cosas, ¿no? Pues el Eterno, en ese tiempo, prueba el dominio propio. Porque entonces, cuando el adolescente que pasa a juventud. Entiende lo que es abstenerse y tener dominio propio, va a tener un matrimonio exitoso, porque entonces en su matrimonio va a tener dominio propio. Pero si de adolescente o de joven careció de dominio propio, cuando se case no va a tener dominio propio, simplemente va a ser un tiempo, pero después se va a desatar eso que hizo en la adolescencia. Cuando el Eterno nos llama a tener dominio propio, padecemos las maldiciones generacionales. ¿Te han escuchado en la t o r á cuando dice: Si haces esto, esto, esto, la maldición va a estar sobre ti de la primera hasta la cuarta generación? ¿Lo han leído? Sí, lo han leído. ¿Y cuántos lo han estado viviendo? ¿Cuántos han estado viviendo? Ahí siempre la gente se queda callada. Pero es una respuesta que usted nada más debe saber. Porque esas maldiciones generacionales están allí. Que hemos entendido el pacto de Yeshua, sí, lo hemos entendido. Y muchas veces nosotros, como hijos, padecemos las maldiciones que hicieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Y lo empezamos a vivir, empezamos a cometer los mismos errores. Si nuestro padre o nuestra madre era adúltera, nosotros en algún momento también llegamos a ser adúlteros. Porque es una maldición. Empezamos a ver donde no tenemos que ver, a buscar donde no tenemos que buscar. Si nuestro padre o nuestra madre o nuestros antepasados robaban, en algún momento de, de nuestra vida nosotros también vamos a hurtar. Sea por negocio, sea por cualquier cosa. Porque es una maldición que está allí. Y así tantas cosas. Pero el Eterno, cuando tus padres te engendraron, te engendraron. El Eterno tenía un propósito. Tiene un propósito con tu vida. Y es romper esa maldición. Para que se corte, sea desatada. Y para que tus hijos puedan crecer en libertad. Y el dominio propio es algo que debemos hacer. Cuando entonces vienen esas maldiciones, sentimos que, wow, pero es que yo hago esto, pero es que yo no me controlo, eso es falta de él. Exacto, no, pero es que yo hago esto y, y siento que es más fuerte que yo, es por no tener. No, es que por dominio propio,、ah, una peliculita, yo v e o una película, ¿ah? o yo me voy con mis amigos, yo me echo unas cuantas cervezas, o yo me fumo un par de cigarrillos, ¿ah? ¿Qué manda más sobre ti, eso o el dominio propio? ¿Ah? Cuando eres incapaz de que un simple papel con hierbita adentro te controle tu vida, eso no es tener dominio propio. El decir mentiras constantemente es el no tener. El que salgan groserías de mi boca constantemente es el no tener. El estar viendo mujeres constantemente, codiciando a otras mujeres es el no tener. Dominio propio, y cuando entendemos lo que es pesa, es porque Él quiere limpiarnos de eso. Agarras tu computadora, todos los links que hacen que tú vayas a páginas que no son agradables para el Eterno tienen que ser borradas. Literatura, cosas que te alejen del Eterno tienen que ser quitadas de tu vida, porque el Eterno quiere limpiarte, el Eterno quiere santificarte. El Eterno quiere que tengas dominio propio. Amén. No, pero es que yo lo intento. Yo oro. Y aún tengo eso arraigado. Sobre todo los problemas sexuales. En el hombre y la mujer. Sobre todo en el hombre. En las mujeres es más el chisme. Y el hablar de los demás. Son más ligeras de lengua. El hombre es más ligero de vista. Pero el Eterno trabaja con cada uno. Es más fuerte que yo. Siento que no puedo tener dominio propio sobre eso. He orado. Lo he puesto en las manos del Eterno. El Señor me ha tratado durante años con eso. Y aún está ahí. Y aún está allí. Y aún está allí. Pregunto. Ayunas. Has tenido un ayuno largo. Un ayuno que tú quebrantes tu cuerpo, quebrantes tu vida, quebrantes tu espíritu para romper esa maldición. Lo has hecho. Si no lo has hecho, hazlo. Porque el ayuno rompe esas maldiciones. El ayuno rompe esas ataduras. Pero un ayuno. No que ya no voy a pasar hambre hoy. Un ayuno. Empiece con un día, tres días, siete días, catorce días, veintiún días. Y si puede llegar a los cuarenta, bueno. Que Hashem no ayude. Pero el ayuno es una oportunidad para quebrantar nuestras vidas. Por la sencilla razón. La comida es algo que nos pertenece. ¿Sí? Es algo a lo cual tenemos derecho. Claro, la comida es algo a lo que yo tengo derecho. Yo tengo derecho de alimentarme, de hacer feliz a mi cuerpo. Y el ayuno, tú estás reprimiendo eso. Y tú le estás diciendo al Eterno: Yo me abstengo de algo que me pertenece, de algo a lo cual yo tengo derecho. Y cuando tú empiezas a practicar eso, o c u a n t o más en tu vida a lo que no tienes derecho puedes decir no? Eso es el ayuno. Y el último punto. Lo voy a tocar rápido, ya estoy sobre la hora. Cuando pasamos en el Pesa, somos apartados, empezamos a ser santificados, empezamos a ser transformados, empezamos a, a entender lo que es dominio propio, doblegarnos ante el Padre, doblegarnos en su presencia, tener el altar diario, una comunión íntima con el Padre constantemente. Entonces es que empieza el otro proceso, que es el liderazgo. En segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 al 26. Dice: Sin embargo, el fundamento de Elohim se mantiene firme, teniendo este sello. Escuchen bien: Conoce el Eterno a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre del Eterno. Pero en una casa grande, en la casa del Eterno, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, los de oro y plata, son ciertamente para usos honrosos, y los de madera y barro son para uso común. En otras versiones dice: unos son para. Atender a las visitas, a los banquetes y los otros son para la cocina. Vaya viendo cuál v a s es usted. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de oro, de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra.、Amen. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón puro invocan al Eterno, evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el Siervo del Eterno no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar tolerante, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Entonces, ahora que ya tú empiezas a entender lo que es caminar dentro del eterno, y ya estás en la casa del eterno, están los vasos de barro, de madera, de plata y de oro. Dentro de la gracia del Eterno, dentro de los que entran en el plan del Eterno de redención, esto también pasa. Y muchas discusiones a veces han sido a través de Yeshua, todos somos iguales. Todos somos iguales. Amén. Pero, ¿por qué entonces hay unos vasos de oro? Unos vasos de plata, unos vasos de madera y otros vasos de barro. ¿Saben por qué? Por falta de dominio propio. Porque unos están siendo cinceleados para la madera, otros están siendo moldeados para el barro. Que también este no lo usa, si ¿Sí、lo s usa. Para las cosas comunes, para la cocina, para el. ¿Ah? Pero los que han aprendido a poner su vida en el altar, los que han aprendido a ser pasados por fuego, porque ¿qué es lo único que pasa por fuego? El oro y la plata. Ahora me van entendiendo. Podemos unir lo que dijimos al principio con esto. Entonces, para tú poder ser un vaso de oro y de plata, es porque tu vida constantemente está en el altar de fuego del Eterno. Y está siendo fundido, y está siendo transformado, y está cambiando tu vida, para que entonces pueda ser un vaso de honra. Y eso es el liderazgo. El liderazgo es atreverse a levantarse diariamente y tener dominio propio y acercarse al Eterno al altar de fuego y poner su vida, la vida de sus hijos, la vida de su pareja, la vida de lo que más ame, para entender y hacerle saber al Eterno que tú amas al Eterno por encima de todas esas cosas. Porque así como Abraham. Y Hannah fueron probados en cuanto a eso. La palabra no describe mucho, y esto es una interpretación mía, muy personal. Que Abraham, cuando tuvo Isaac, lo amó tanto y lo amaba tanto, y tenía todas sus esperanzas que el Eterno le había dado. Sembradas en él, en Isaac, su hijo, su único hijo, el de la promesa, que sabía que iba a ser la bendición, que él iba a heredar todas las cosas, lo cuidaba, lo protegía, lo amaba, lo tenía por encima de todo. Cuando Hashem te da una bendición a ti, oh Hashem, necesito un carro para ir a la sinagoga todos los días. Para darle la cola a los hermanos, creo que esto lo comentamos entre los caballeros. ¿Ah? Y el Eterno te lo concede, te da la oportunidad de tener un carro. Y la primera semana, w、wow, o vas para la sinagoga casi que todos los días. Llevas a todo el mundo. La segunda semana, bueno, se quedan dos ya en la sinagoga y tú sigues. Ya no vas todos los días, ya vas cuatro días, tres días. Y a la tercera, quinta y sexta semana, de broma llevas a, a tu esposa. <ríe> y lo digo porque empiezas a montar a otras chicas. No porque, h Achen, dame un trabajo que sea de bendición para mi vida, que transforme, que yo pueda tener más tiempo para ti, yo pueda honrarte. Y el Eterno te lo da. Y la primera semana, el primer mes, tu diezma, le eres fiel al Eterno y estás allí. El segundo mes dices, bueno, ya el diezmo creo que puedo agarrar un poquito, p o r q u e no me alcanzan para la cosa, la cosa está dura. ¿Ah? ¿Cuántas veces las bendiciones que nos da el Eterno lo transformamos en maldiciones? Por nuestro carácter y por nuestra falta de. Dominio propio y Abraham, es, es lo que yo digo que es personal mío, amó tanto a Isaac, tanto a Isaac, que se alejó de el Eterno. Y el Eterno lo prueba y le dice: Si tú me amas, ofréceme a tu hijo como sacrificio. p i e n s e un momento en su corazón, en su mente, ¿qué es lo que más ama? ¿A su pareja? ¿Al ministerio? ¿A su hijo? ¿Un trabajo? ¿El carro? ¿La casa? p i e n s e por un momento, ¿qué es lo que más ama? Y le pregunto. ¿Hizo como Abraham? Porque Abraham, después que dejó a sus siervos, pasó tres largos días, wow, los mismos de Kefas, tres largos días pensando, tengo que sacrificar lo que más amo y ponerlo en el altar. Y ya ustedes saben la historia. Y sale pregunta: ¿dónde está el cordero? é Le l dice: Hashem p r o v e r á Hashem p r o v e r á Porque la oración hace eso. Ustedes creen que cuando Hashem le dice a Abraham: Ofréceme a tu hijo, él no estuvo orando esos tres días. Eso no lo dice la palabra. Pero ustedes creen: Yo sí lo creo. Yo creo con todo mi corazón que él intercedió para que apareciera un cordero. Porque él no quería sacrificar a su hijo. Y por eso le decía a Isaac: Hashem proveerá, Hashem proveerá. Pero entonces cuando nosotros queremos poner las cosas, sacrificar las cosas y decir: Bueno, Hashem lo dejo en tus manos. Entonces ahí el Eterno te va a probar. Ahí es que el Eterno te va a probar. Ah, ¿lo quiere dejar en mi mano? Vamos a ver si es verdad. Y te empieza a probar. Ah, no, que quiere dejar a tu pareja en mis manos. Bueno, vamos a ver si es verdad.、Ah, algo h a que está contaminando tu caso, sientes que está pasando algo que no es de acuerdo acorde a c o r d e a los preceptos de Elohim. Bueno, déjalo en mis manos. Vamos a ver si es verdad. Porque el Eterno quiere que nosotros oremos, que lo pongamos en el altar y que esperemos su sabia voluntad. Eso es lo que quiere el Eterno. Que nosotros esperemos su brazo extendido, su respuesta. Y Abraham amarró a Isaac, lo puso en el altar, demostrándole al Eterno que lo amaba. Y que su amor por el Eterno estaba por encima del amor a su Hijo. Pues eso mismo debemos hacer con las cosas que nosotros más amamos. Y con todo lo que tenemos. Ponerlo cada día en el altar. Diciendo gracias Eterno por eso. Bendícelo, es tuyo. Y cuando extendió su mano a punta. A punto ya de a p u ñ a l a r l o El ángel lo detuvo. Y Elohim le dice: De verdad lo hiciste. En ese momento las trompetas de los cielos empezaron a sonar. Porque lo que hizo ese hombre fue glorioso para el Eterno. Glorificó al Eterno. Porque ustedes, ¿ustedes quieren que, que estando Hashem, vamos a imaginarnos, vamos a ser un poquito、eh, caricaturistas con esto. Está Hashem en la presencia y está viendo que Abraham y está el ángel al lado. Ya, ya, lo detengo. No, no, espérate. Yo confío en él. Yo confío en Abraham. Mañana el eterno、y、dice: No, yo confío en Abraham. Yo confío en su corazón. Y el ángel, bueno, pero es que mira, ya lo está amarrando. No, no, tranquilo, quédate ahí. Tranquilo, que yo confío en su corazón. Y ya lo está montando en el altar y el ángel, eterno, mira, ya lo montó en el altar, ya está listo. Puedo bajar, puedo bajar, lo i m p i d o No, no, no, espérate. Quiero ver si de verdad me es fiel. Quiero ver hasta el último momento. Imagínense a todos los ángeles en ese momento, a todos los ángeles viendo ese espectáculo. Así como cuando se ve una final de fútbol, todos viendo expectantes para ver qué es lo que va a pasar. Así están todos los ángeles viendo.、Wow. Y ven a Abraham, y ven a Isaac, y ven al Eterno, y el Eterno tranquilo, así como que. Y el ángel, que es el mandadero, está así como que, bueno, ya, poniendo la, las alas así en calibración, ya total, así a todo fuego. Voy, voy, voy, ya, lo impido. No, no, no, ya va. Quiero ver hasta dónde me es fiel. Cuando ya alza el cuchillo, y el ángel está.、Ah, tengo que bajar, tengo que bajar. Y el eterno ya va, ya va, ya va. Y cuando empieza a bajar el cuchillo, ve y lo detiene. Y en ese momento las trompetas en los cielos empiezan a sonar. a l l í se glorifica porque la gracia de un hombre, la sabiduría de un hombre, la confianza de un hombre en el eterno de dejar las cosas en el altar. Hace que su gloria se e lee v por encima de todo, y eso es lo que pasa con nuestras vidas constantemente cuando nosotros ponemos las cosas en el altar. Nuestra vida en el altar, cuando nosotros nos postramos, doblegamos nuestro espíritu, tenemos dominio propio, nos ponemos en el altar, empezamos a ser fundidos para hacer vasos de oro, para que Él nos pueda usar, para que Él nos pueda、eh, usar el, el, en el banquete real, en las bodas del Cordero, estar s e n t a d o junto al Cordero, porque ese es el propósito del Eterno. Y los que logren entender lo que es el dominio propio, doblegarán su espíritu, entrarán en el altar diario, serán fundidos constantemente y serán convertidos en vasos de oro. El que no tenga dominio propio, el que no doblegue su espíritu, el que no se arrodille delante del Eterno, doblegue su vida. Se entregue totalmente. Saque el jamés de su vida. Se santifique para el eterno. Será un vaso de barro. Será un vaso de madera. Para ser usado en cosas comunes. ¿Cuántos de los que están aquí quieren usar, ser usados por el eterno? En cosas superiores. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entrar en su banquete real? Amén. Amén. ¿Cuántos a m é n quieren? Amén. Amén. Bueno, prepárese para ser fundido. Prepárese para pasar por el fuego. Prepárese para poner todas las cosas en el altar. Prepárese. Pero la gracia del Eterno es maravillosa. Porque entonces, cuando la oración, cuando el hombre de oración, durante esos tres días que a h ora Abraham, cuando usted le entrega algo en las manos del Eterno, se lo entrega y espera pacientemente en Él. Espera hasta el último momento. Porque el Eterno quiere ver que realmente confías en Él. El Eterno quiere ver que realmente tienes fe en que te puede transformar las situaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la presencia? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gracia? Que hay momentos en que oramos y sentimos que nuestra oración pega del techo y rebota y hasta ahí llega. Son tiempos de silencio. Son los mismos tiempos de silencio cuando les ponemos las cosas al Eterno. Y debemos aguardar en silencio. Porque Él un día va a hablarte. Él un día te va a decir: Hijo. p a s a s t e la prueba, ven conmigo, te voy a abrazar y te voy a dar algo mejor. Así como h a n n a cuando pidió por su hijo, ya para terminar y concluir: cuando h a n n a pidió por su hijo, la mujer, la otra mujer de su esposo, se burlaba, se mofaba de ella porque era una mujer estéril. Era una mujer estéril. Y ella lloraba ante el sumo sacerdote, imploraba por un hijo. Y ella decía: Si yo tengo un hijo, lo voy a entregar para ti eterno. Y Hashem, en su inmensa misericordia, le concede un hijo, Shmuel, Samuel. Su único hijo. La bendición más grande cuando se le da. ¿Cuántos años duró esa mujer orando? ¿Cuánto tiempo debes esperar paciente en el Eterno, orando por cualquier situación? Y cuando por fin te lo concede el Eterno, cuando el Eterno te concede esas respuestas, más aún debes colocarla en el altar. Y fue lo que hizo h a n n a Cuando recibe a su hijo, lo presenta en el templo, lo cría durante unos años, y cuando es un niño. Un adolescente, que se yo, entre 7 y 12 años, 13 años, va y lo entrega al sumo sacerdote para que trabaje en el templo. Se desprende de su hijo, de lo que el Eterno le dio, por lo cual ella había orado, por lo cual ella había sido s e ñ a l a d a que era estéril, y ahora su hijo tiene que desprenderse de él. Bueno, cuando recibes esa respuesta del Eterno, más aún debes colocarla en el altar. Y cuando la colocas en el altar, esa respuesta del Eterno, la gracia, la abundancia, la misericordia sobreabunda en tu vida. Porque después h a n n a tuvo cuatro hijos. Tuvo cuatro hijos más. Porque ella ofreció. Lo que tanto había pedido al Eterno se le ofreció nuevamente en el altar. Y cuando esa respuesta que el Eterno te da, tú la ofreces en el altar nuevamente. El Eterno te va a dar abundancia, te va a sobreabundar, te va a bendecir. Y cuando somos realmente transformados como vasos, entonces entendemos eso. Para terminar. Metzorah, la palabra es una enfermedad espiritual cutánea y se divide en dos palabras: Mozirá, eliminar lo malo, quitar el jamés de nuestra vida, quitar lo malo de nuestras casas, quitar lo malo. De lo que nos rodea para poder san ser santificados ante el Eterno. Shabbat Shalom.